Lo importante es... Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Muy bien, siendo tanto como las 14.47 minutos con 27 grados de temperatura, si es lo que prima en una radio es la musicalidad, en este caso precisamente con un pianista, Ming Ingarano, que presenta un disco que se llama Patagonia. Ming, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, contanos un poco de este disco que en principio te doy en la primera escucha mi impresión, Suena como una música muy suave, así como... Te diría, me hace recordar mucho de las músicas de las viejas películas que yo veía en mi infancia. Ah, qué bueno. Sí, la idea era eso, de, digamos, que lo menos sea más. Apostar un poco al, a, los, a los sonidos, pero también a los silencios. Eh, y, bueno, poder disfrutar de eso, de esos espacios, ¿no? Contame cómo se armó el disco, cómo, qué características tiene, estás vos, quiénes te acompañan. Mira, el disco, nosotros... vivimos en Córdoba, entonces está todo hecho por músicos este, de Córdoba, que la mayoría, por cierto, viven en las sierras, y bueno, de juntarnos a tocar en lugarcitos así por la sierra empezó a surgir la idea de, de armar este repertorio, y bueno, finalmente lo, lo grabamos a fines del año pasado. Cuando me decís que tocaban por las sierras, ¿me estás diciendo que tenían estudios de grabación, o que tocaban no, por no, las no, sierras no, en el sentido más literal de la palabra? Claro, en bolichitos, viste, en lugarcitos donde este, aquí hay muchos proliferan ahora por... por el interior de las sierras, bueno, y ese ambiente, esa cosa de, del espacio y de la de la naturaleza, un poco la, lo que nos inspira. Ah, miramos cómo se representa en la música, ¿no? Sí. Suena sí. así, suena como muy suave, como una cosa muy muy delicada, muy llevadera. Así es, sí, es conceptual eso. Vicky, buenas tardes, Karina, te saluda, Hola, estás? Karina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contame un poquito, porque vos también sos compositora además de pianista y en este, en este primer CD tenés muchas eh, canciones que son tuyas. Sí, sí, hay varias, sí. De, yo solía tener un, un grupo que se llamaba Los Músicos del Centro por la década del 80 Que supo eh, acompañar mucho a Nevia y bueno a varios eh, artistas y entonces, en, en este disco hay dos o tres temas de aquella época y otros temas nuevos Además de, de, de temas sí, de otra gente que toda la vida adoré y que lo, lo quería tener en este disco Supongo que ese es el proceso de selección de, de, de, de los autores y de las canciones también ¿no? El hecho de admirarlos Totalmente. Es, eh... Son las músicas que a uno lo, lo han acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, las la, la, la quiere. <coughs> yo necesitaba así como reeditarlas, ¿no? De alguna manera. ¿Mingue, hay un dejo a música ciudadana o me parece a mí? No, sí, bueno, hay un poco de todo. Uno, ¿viste? ¿Quién fue el que dijo de que uno toca lo que es, finalmente? Claro. Entonces, la historia mía, bueno, hay que yo, cosas del tango, del jazz, de la música brasilera, mucho de eso, porque es, es lo que más adoramos por acá. Este, sí, hay un poco de todo eso, claro. Vos escuchabas de chico qué música fundamentalmente. Y mira mucho escuché que yo tango, no sé, tango a través de mi viejo, viste, Piazzolla, bueno, Troilo. Después mucho me impactó la, la música de Brasil con Tom Jovín así como figura principal y por supuesto el rock de los 70 también. Y tu relación con el piano fue de la mano de estas escuchas. Sí, sí. Eh, empecé a estudiar el piano de chico y después, a pesar de que mi, digamos, eh, mi paso por los músicos del centro era guitarrista, porque también tocó la Mirá guitarra, vos. pero este siempre fue el piano, sí, mi, mi instrumento principal. Pero primero fue la guitarra antes que el piano. Primero fue la guitarra y después fue el piano, sí es. ¿Por qué motivo hiciste ese cambio? Porque lo, lo Lo encuentro más completo a la hora de, de poder componer, que yo, me, me seduce más la, la sonoridad. Y aparte, el, los guitarristas <coughs> requieren un gran compromiso físico la guitarra, por lo menos para mí era, era así. El, el piano me, me, me contiene un poco más. Hablame un poquito de Luminosa, este sello que es propio. Bueno, esto es una idea que surge a partir de esto de, de tocar con los amigos de acá de la zona, Y crear un espacio así estético que, que tenga que ver con eso, ¿no? De, de casi un planteo como si fuera Bossa Nova, ¿no? El sonido así suave, tranquilo, que lo menos sea más, como te decía antes. Por eso es que armamos esta esta idea que es un espacio para, para desarrollar que se llama Luminosa Récord, que es el nombre de, del último disco de los músicos del centro también, Luminosa. Uh -huh. Pero la idea sí, es como decía un amigo... Viste que dicen que la, la música es el arte de combinar los sonidos, bueno, también eh, los silencios, porque el valor, en la escritura musical, el valor de los silencios es, es exactamente igual de, la, de las notas. Por eso hay que tocar con silencios también. Mingy, contame un poco cuáles son las fuentes de inspiración, porque uno ya sabe por lo que relatás cuáles han sido tus influencias musicales. Sí, la, mira, la, uno trata de, es? de, de tocar... De, parece, pero sí tiene que ver con el día a día, ¿no? Esa cosa de, de la música. Acá en Córdoba la, hay mucha conexión con la música brasilera. En general en el interior, creo que más que, que en la capital, en el interior hay mucha conexión con la música de Brasil, que es, creo yo, una de las músicas más evolucionadas, populares del mundo, ¿no? Cuando componés, componés escuchando música de Brasil. No, no, para nada. Es más, escucho casi no escucho música de otras escucho solo la, la música con la cual yo me enamoré de la música digamos la, la, que son Tom Jobin disco de los setenta no y de los ochenta ¿vale? sí hablo fundamentalmente como fuente de inspiración algunos que escriben dicen que primero leen un libro antes de comenzar a escribir no yo sí tenía ganas de de, de adentrarme en esto por eso se llama Patagonia porque es un poco como un homenaje a, la, a los grandes espacios así inhabitados viste y que de alguna manera representan eso la vida interior y el exterior así eh, deshabitado, ¿no? Eh, esa fue, sí, la idea, sí. Eh, básicamente, eso fue la, la conexión. Contame, ¿en algún momento tuviste necesidad de vincularte con la letra, con armar alguna letra en particular, alguna poesía, o nunca se te cruzó por la cabeza la idea de escribir? No, yo no, en general, eh, o sea, toco, no, no me fue dado el, la posibilidad del verbo, lamentablemente. Y tampoco ninguno de tus colegas que acompañan el grupo tiene esa particular veleidad. No, no, no. Este, cuando aparece una buena canción, y si nos gusta la hacemos, pero eh, no, solamente música. Contame un poco cuándo vas a presentar este disco. Bueno, mirá, eh, hay una posibilidad de ir ahora el 5 de junio al Centro Cultural Recoleta a través de mi amigo Claudio Massetti, que es el un poco el que dirige ahí. Y bueno, tenemos la posibilidad bastante cierta también de presentar el disco en Italia a través de un músico que se llama Javier Girotto, que es muy amigo nuestro, y a través de, las, de los eventos eh, por el, la conmemoración del Bicentenario, bueno, hay una invitación para ir también. con lo que un poco nos pasa de que vivimos casi una balkanización de la, de la música, ¿no? O sea, nos cuesta mucho tocar a nosotros en Buenos Aires, digamos, estando tan cerca y por ahí es más fácil tocar a 9.000 kilómetros, ¿no? Eso nos, nos está pasando. Pero sí, hay una idea de, de estar en junio en Buenos Aires y más firme ya después en, en Roma por septiembre, sí. Vini, te pongo en un compromiso, más bien diría de tipo técnico musical, decime cuáles son los tres principales pianistas que admirás. Bueno, tres pianistas, bueno, ¿qué es yo? Eh, Kate Jarrett, uh -huh. eh, Bill Evans y Hugo Fatoruso. Ah, con mucha decisión. Sí, sí, sí, <risas> decididamente. Claro, muy claramente. Sí, a veces, generalmente, cuando hago esta pregunta, hay como una duda ahí de quiénes serían los primeros tres, pero con mucha decisión ubicaste tres. No, sí, sí, y son, digamos, <coughs> eh, están en una liga increíble, ¿no? Son pesos pesados, y yo realmente adoro esos músicos. ¿Y por qué dirías que tienen esa.? ¿Qué que, que que te llama la atención? ¿El swing? ¿La forma de tocar? ¿La técnica? Y mira, básicamente la música de, que tiene cada uno adentro, porque. Eh, la, la, la, la lírica que tienen, ¿no? La, la cuestión melódica y armónica es muy impresionante en, en todos ellos, muy eh, impresionante. Mingui para la gente que se maneja con la web muchísimo, ustedes o vos mejor dicho, tenés una dirección donde puedan escuchar tus trabajos o cómo pueden hacer para acercarse a tu arte. Sí, este es eh, www.punto com ...barra Luminosa Records... Uh -huh. ...ahí en MySpace... Este, ...es un poco la... la ...si sí, la puerta de, de... ...para comunicar las novedades que estamos... ...pensando sacar en el sello... ...y bueno, no tengo página web... ...pero sí eso... ...pero si sí, entonces deberíamos esperar alrededor del 5 de junio... ...entonces para poder escuchar en vivo tu música... ...aquí en Buenos Aires... ...así es, así es Carina... Ningy, te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires... ...me gustaría que me dijeras un tema... para cerrar y para poder despedirnos. Bueno, el agradecido soy yo, muchísimas gracias, y espero verlos pronto. Bueno, el número dos puede ser Canción para Sara, que es un tema muy hermoso de un compositor de Villa María, que vive en Los Ángeles. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, muy buenas tardes. Gracias, un beso grande. Hasta luego. Chau, chau.